Bien, pues estamos en la segunda parte del programa La Glorieta en la recta final y tenemos a una invitada muy especial que ha sido noticia, siempre lo fue y ha sido ahora uh. últimamente noticia porque presentó el pasado lunes su libro. Es una recopilación de los artículos que escribió en el diario Información durante un periodo de su vida, una vida muy larga. Uh. Ella es profesora, escritora... ...activista cultural... ...ella es Lola piro ...muy buenos días Lola... ...muy buenos días... ...hemos dicho, ¿cómo te definirías?... ...porque, primero, ¿por qué este libro?... ...porque, y además, puesto ya el pie en el estribo... ...que... Sí. ...qué, qué, Eso qué metáfora, decir, qué metáfora... ...que tengo... ...que tengo muchos años... ...y que, que... ...que ya... ...me voy a dejar de todo esto... ...vas a dejar de todo esto, bueno, pero... ...tienes una mochila muy intensa eh, no no pesada sino intensa pues Lola, sí. porque cuando llegaste aquí a elche eh, cuál era tu objetivo cuando yo era pequeña sí eh, ...¿qué quería pues, ser de mayor yo siempre tenía un lápiz en la mano y una y un, un papel y yo creí que eso era y además mi padre me indu me, me indujo a esto A, a, a, leer, escribir. a escribir y, y de ahí me viene la afición solamente me gusta sencillamente me, me, me, me meto dentro de ello bueno tú has sido profesora si sí. eh, la enseñanza te lo ha dado todo el contacto con los jóvenes eh, me ha dado tu mucho. visión crítica que sí. de dónde has recogido toda esa fuerza interior de, la, de los, las historias que has leído de tu familia de tus alumnos pues yo creo que de todo un poco porque mm, no solamente de mi familia o de mis amigos yo también he salido mucho al extranjero y a, allí he recogido muchas cosas que, que me han servido y, y eso es lo que y, y los libros y sobre todo los libros uh -huh. bueno pues eh, en este libro el por qué? ¿Por qué ahora publicar esta recopilación de tus artículos? Eh, fue una especie de de, de, no sé, de de conversación con Miguel Ors, con, con toda la gente esa de la universidad, y pensaron que el, la cantidad de, de artículos que yo había escrito durante toda mi vida, podían ser una cosa interesante para la gente, porque claro, ahí se ve la la en, la, uh -huh. en, en, en toda la, la trama que yo he cogido es toda la, es desde que yo desde que yo tenía uso de razón casi pero claro eso lo, lo, lo que como vivimos nosotros lo, lo he escrito después lógicamente eh, y, y todo lo que yo recordaba de cuando yo era pequeñita, de cuando era, fui más, más, más mayor, cuando estuvimos en bachiller, todo eso lo, lo recopilé. Mm -hmm. Y eso es lo que me ha ido nutriendo el, las cosas que yo he hecho para el libro. ¿Y en qué crees tú que has aportado a, a esta ciudad? Eh, tu visión crítica, que, eh, que, que ¿en qué puede ayudar a las generaciones? ¿Qué has aportado, Lola? ¿Quién se ha aportado qué? ¿Qué, qué has aportado tú? A, a la las ciudad, generaciones. a las generaciones. Pues mira, una cosa que yo siempre he tenido en, en mente, y es siempre, que les, porque yo lo recibí de profesores míos, sobre todo de una profesora que tuvimos en bachiller aquí en Elche, que era doña María Teresa Vega, ah, y fue fue magnífica. Tu ¿eh? Fue tu profesora, María sí, Teresa. Sí, sí, sí. sí. Fui mi, mi profesora clave y algunos de la universidad mi profesora clave me enseñó una cosa muy importante, que es aprender a aprender. Y eso nos lo hizo ver explicándonoslo y, o sea, de una manera ya muy muy muy concreta. Por ejemplo, me nos explicó que el cerebro era la memoria que el que el resto de nuestro cuerpo y de nuestro y de nuestro ser era de no, del cerebro era era la, el, el conocimiento esas dos cosas se, se completaban pero el conocimiento nunca se perdía y la memoria sí. de hecho a míre la memoria se ha ido y, ha, y, y le he dicho adiós y bueno y buenas tardes ya bueno vale has perdido memoria pero no, sí. pero qué recuerdas qué es lo que queda? Lo que queda es lo que tú has aprendido. Fíjate, ¿y qué has aprendido, Lola? He aprendido todo lo que me ha, me, se me ha puesto por delante. Libros, gente, profesores que han sido estupendos. Ella, la, la María Teresa, a concretar las cosas. Y yo todo eso lo acepté. Y eso lo he intentado pasar a los alumnos, a los alumnos míos. Es decir, no solamente el enseñar es aprender a, a, a memorizar y a decir solo al profesor y que te pongo en una nota es que tú lo, lo aceptes en tu cerebro y en tu conciencia y en tu consciencia y, y, y eso ya es para ti algo que tú tienes que también sacar hacia los demás con cuanto te lo admitan y en los, los alumnos lo admitían mucho Bueno, al, algo de éxito has tenido en el momento en que, que tengo entendido que este proyecto del libro que has publicado te ha ayudado un antiguo alumno. Sí, claro. Eh, eh, David. David. David ha sido... Bueno, cuando entró ta, da, David, yo ya tenía el proyecto de decir, estos van a hacer otra cosa que no sea solamente la asignatura del, del libro. Y lo que a mí me interesaba era que fuera un como un como como un chorro de, de, de algo diferente que era precisamente la, el, el saber uh -huh. y eh, hicimos yo inmediatamente me puse en, en marcha para hacer que los chavales se preocuparan de una cosa de cosas que no fueran solamente el libro, que fueran también las cosas que que tú quieres hacer. David, por ejemplo, era muy aficionado al teatro y él era muy jovencito aún. Yo yo también estaba empezando a dar clases. Uh -huh. Y dijimos, ¿por qué no hacemos un club de teatro? Hicimos un club de teatro y él se puso en marcha. La primera cosa que hicimos fue yo les mo les monté un una especie de, de guión que eran todos los Los, ...los poemas que habíamos podido recoger... ...de Miguel Hernández... Uh -huh. ...que es lo nuestro... Uh -huh. ...hicieron un... ...entre música y poemas de Miguel Hernández... ...hicieron una cosa muy bonita... ...bueno, los profesores de Lino no... lo dieron ni... ni ...al principio no lo dieron ni... ...ni fun ni fal... ¿no? ...pero están haciendo una cosa... ...algunos entraron y, y se corrió la voz... ...es muy bueno lo que están haciendo... ...y en vez de una vez solo lo tuvieron que repetir 14 repetir 14 o 15 veces y pasó a los otros institutos y tuvimos que hacerlo en los otros institutos y de ahí nació el teatro que ellos después también esto, y ahora este David sabes que lleva una, una cosa de teatro que está haciendo, que está con uh -huh. bastante. Bueno, pues lo que nos cuentas es que has tenido éxito también en todo lo que te has propuesto. Eh, y, sí, y, yo he querido hacer alguna cosa y, y la y y qué querido, he querido mostrarla uh -huh. y lo han lo han cogido. De hecho, te voy a si quieres que te sí, cuente sí, un, sí. una anécdota esto Estábamos estudiando en, en una de las clases, estábamos estudiando Grecia. Uh -huh. y, y entonces eh, salió salieron los órdenes Jónico, de, Corintio, Corintio y, y, y, y Dórica. Y entonces, claro, yo tenía que explicar... Y, y me acogía una, una planta la lastra la, la, a mí se me va la la, esta, <risa> la memoria la, la memoria la, el, la flor de acanto, que uh -huh. era un, un capitel mm, un capigo y venía de ahí teníamos un resto un, un, esto, un eh, jardinero magnífico un señor mayor que era un, no hablaba hablaba con las flores yo lo veía y decía, este hombre, es que es que es estupendo. Le llamo, le digo, mire, ¿usted me haría una flor de acanto? Sí, voy a intentarlo. Al día siguiente tenía una flor de acanto para que los chavales lo vieran, in situ. Una flor de acanto preciosa a la entrada del, del, de nuestro, del, del, del, del instituto, que entonces era no estaba el sisto marco, pero es el sisto mágico. Claro. Y el hombre aquel es que dije yo, esto es un profesional. Y se lo expliqué a los chicos para que supieran que era un profesional y todo eso es lo que yo quería que los chavales absorbieran. Claro. Y eso son lecciones. Esto es un ejemplo de las muchas lecciones que has dado en tu vida. ¿Con pues cuál ese era mi oficio? Eh, ¿con qué lección te quedas? ¿Qué qué? ¿Con qué lección de las que has dado te quedas? ¿En qué lección? Sí. Eh, pues, no sé, por ejemplo, teníamos que hacer un periódico. y O sea, los, el periodismo te ha gustado. Sí, y los chavales lo, ten, lo tenían que hacer ellos. Porque, claro, yo nunca me he metido, yo no me he metido a dirigirle a, a, a, a este, a, a... Al alumnado, ¿no? Al alumnado, nada. He estado detrás. Claro. Y ellos tenían que estar al tanto, mirándome, siento ¿lo estoy haciendo bien? Sí, sí, sigue. Y, pero no estar yo en la primera fila yo estaba siempre detrás y eso les ha salvado mucho porque les ha dado empuje eh, hicimos muchas cosas la, el, el periódico el Rampallá, que aún uh -huh. está pues es un, es, un, es una revista hecha por los chavales con, con monigotes con, con, sus, con sus textos con sus todo pero ellos lo, ellos lo hacen. Aún lo ha Bueno, te he presentado también como activista cultural y es que tú has sido un amante y sigues siéndolo, un amante de lo que tenemos. Y la mayor joya es el misterio. Cállate. No la peinó. Almas. ¿Cómo defines el misterio? Yo he estado en el misterio lo y lo sabes. Lo sé, lo sé. Por eso te lo pregunto. El misterio es un milagro que se haya conservado. Bueno, en el tú has, tienes el libro, uh -huh. el, el libro mío ese... No. pues allí hay unas cuantas mm, artículos crónicas, artículos, que son mm, que, que yo mm, saco a don Alejandro Ramos. El Alejandro Ramos sí que sabía. Mi padre era muy amigo de, de don Alejandro y muy amigo de la de, de su de su de su trabajo en la Alcudia, uh -huh. los, los cacharros que le decíamos uh -huh. nosotros y era era era una cosa tremenda porque mi padre estaba enamorado de, no era er, mi padre era médico, sí. pero fue médico porque mi, eh, sus padres un poco lo obligaron. Es que qué más sino ellos querían que fuera una cosa más importante y él quería haber hecho filosofía y letras, pero sacar, fue médico. Claro, pero no no le dijeron, eso es maestro es igual. Claro. Por era, eso te, era la época de la guerra por eso tuvo tanta importancia sus amistades eh, Alejandro Ramos Folqués, fíjate claro. el dueño de la Alcudia tu padre estuvo con él hombre y tus amistades Lola y tú, mis, tan, ¿tú mis, también mis, has buscado tus amistades oh sí, yo tengo muchas amistades <risa> puedes es, presumir mi, de ello es que, sí, claro eh. que es la amistad para ti La amistad es algo fundamental, algo que no se pierde nunca y que la mano está siempre tendida hacia la persona que, que te necesita. Y y, y pues y, y claridad entre ellas. Yo tengo muchos muchas amigas y amigos. Este, al final acaban siendo amigos los, los, los, los, los alumnos. Los propios alumnos. Los alumnos que nunca te dejan, gracias a Dios, porque siempre te están buscando para qué hacemos con... Y yo mm. inmediatamente me pongo a, a, Es un espíritu que… Tú tú eres periodista y tienes el espíritu de la, del periodismo. Mm. Yo tengo… Yo, yo he sido maestra, se puede decir, o, o, o profesora, y, y, y tengo ese espíritu. A mí no me sacan de, de ahí. O sea, mis alumnos son todos los que tuve el otro día en el ESO. Sí, pues, pero Lola, para terminar, eh, ¿me has definido el mistérico? Bueno, la definición es, es un milagro, me encanta, ¿Sí? pero no has llegado a terminarla porque enseguida te has sido a que tu padre era muy amigo de Alejandro sí, Ramos. Sí, porque, porque ellos dos, ellos dos eh, es, eran los que discutían o, o hablaban sobre... porque eran muy amigos... Y entonces es, hablaban sobre lo que estaban viendo. Yo recuerdo una... Va, bueno, lo verás en, en, en, en el libro. En el libro hay muchos. Mm. Entonces, eh, eh, don, don, don Alejandro llamaba por teléfono, que estaba en, en la Arculia. Uh -huh. Él vivía allí. sí Y, y entonces le, le llamaba por teléfono y decía, Simeón, he recibido, he, he encontrado una pieza que es... No, fundamental que es magnífica que es y que es y la voz de mi padre voy ah, <ríe> se vale. cogía el caminito de San Andrés porque no tenía ni bicicleta yeah. y entonces él era un andarín tremendo uh -huh. y él allí Bueno, pues hemos hablado del misterio, hemos hablado de la alcudia... ...y nos queda por hablar del tercer patrimonio... ...que es el palmeral ilicitano. Ay, ay, ay, ay, ay, Uy, ay, ay. ese ay, ay, ay significa que estás muy a disgusto... ...de cómo se está cuidando el palmeral. Sí, sí. Pues con eso vamos a quedarnos. que pues vamos. ¿Qué qué, Lola, ¿qué tienes que decir? El palmeral es, es como un grano que tienes y no te lo puedes sacar... Desde que desde que empezó a mira ahí hay un, un, un artículo en el, es el libro mío el último que mm, yo, nosotros íbamos cuando éramos jóvenes a ver el, el, la, la, el, bueno, nos, nos metíamos por los palmerales uh -huh. el palmeral era como un, como un, un latido para ti y estaba lleno de, de casas de campo y de hombres que lo, que los hacían y, y que sacaban su provecho. Por ejemplo, sacaban su, el provecho de los dátiles, iban a Barcelona y los vendían, las palmas para la, la escoba. Para, o sea, y entonces quedaba la, la, la palmera limpia, que era lo que tenía que tener la palmera. Los palmereros eran fundamentales, todo eso. Y el, el, el, el, el, el los muertos de palmeras respiraban, entrabas allí, tú ibas hacia la estación que estaba lleno de palmeras aquello allá y y de, aquí se respira porque era era era un, un, un, es una es una planta que que no sé, es, es, es vital para nosotros, para los que nos hemos criado aquí entre palmeras. Y claro, quitan una y dicen, "Aquí falta una." Y, y eso es era fundamental. Y luego pues ha ido todo degenerando ahí en ese articulito lo digo que ya nosotros íbamos a disfrutar de los del campo las lo, de, de la gente del campo de, de todo pero y, y de los y de los atardeceres que eran una cosa sensacional entonces mm, nosotros fuimos a, a, a, a disfrutar de todo eso Pero llegó un momento en que empezó la, la Elche a, a ser, no lo que es ahora. ¿Quieres...? No, no, no, don, me interesa mucho. Elche, entonces, eran unas, unas fábricas que tenían mucho empuje. La gente sabía que aquí se podía trabajar. Venían de, de, de, del sur. Eh, allí, allí es que los señoritos no daban trabajo y, además, no daban dinero. Y venían hacia acá y esto se llenó de gente de otros sitios y, y fue mejorando, mejorando en el sentido de que prosperaba todo ¿no? y fue fueron haciéndose casas más. ¿eh? Nosotros solíamos ir de jóvenes a, a, a ver las puestas de sol. Yo he estado en Pusol mucho tiempo y, y desde allí salíamos todos, nos decían los chiquillos, ...puesta de sol... ...y salíamos corriendo a ver la puesta de sol... ...era una maravilla... ...de colores y de todo... ...en otoño sobre todo... Uh -huh. ...y este hombre... ...que después de los años yo ya casada y eso... ...ya no íbamos por allí... ...porque teníamos otras cosas uh -huh. que hacer... Uh -huh. y, ...y... ...pero un día dije me voy allí a ver la... ...la, la, la puesta de sol... Puesta ...y cómo sol. son ahora las puestas de sol Lola... ...pues igual... ...porque ah. eso no ha cambiado... ...pero sí que ha cambiado porque no las traduce la, la palmera...